49 minutos de las 10 de la mañana, el juicio a Igoldi es otro tema que nos interesa saber y ahí está nuestra compañera Olga, buen día Olga, Ana y Walter, acá estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días Anita, Walter y quienes e s t á n escuchando, aquí estoy, sí, en este inicio del demorado juicio político al juez Fabio Igoldi. En este momento hay un cuarto intermedio y estoy con、eh, Jorge Bustamante,、eh, juez jubilado. Y un referente para temas vinculados a la administración de, de justicia. Así que, ¿te parece que lo consultemos a él y dialoguemos sobre lo que está pasando acá junto con él? Sí, claro, de paso vamos diciendo que hoy y mañana es el juicio n o político, en, hoy audiencia de testigos y demás, ahí en, en la audiencia en, al juez Igoldi. a sí, está anunciado, ¿eh? está anunciado el inicio a las 9 de la mañana, comenzó un poquito más tarde, claro. o o c m hacer Norma en este edificio、eh, y comenzó con、eh, bueno, algunas、eh, instancias que, que hizo la, la defensa del de doctor Fabio Igoldi. El doctor eh, Montanari eh, pidió la recusación de algunos consejeros y algunas otras instancias que, Corto, justamente, buen día. Gracias、bueno. por ayudarnos Buen día, no, a poder este, seguir esta instancia que sí consideramos v a l i o s a Así que, un poco para los que nos están escuchando, ¿qué、sí. está pasando en estos momentos? En este... Sí, el doctor Montanari está realizando la, en, en la parte preliminar de la escritura una serie de planteos, de recusaciones y nulidades.、Eh, Aclaremos que lo está haciendo evidentemente en forma técnica, solamente técnica, no hay nada de alusiones políticas y de otros e n t i d o Es un técnico basándose en las normas constitucionales, Constitución Nacional Provincial y Tratados Internacionales.、Eh, hay cuestiones de n u v l i d a d que son, nosotros llamamos de orden público, es decir, que interesa toda, a, a todo el sistema. Y que no pueden ser materia de prescripción, o sea, no porque pasa el tiempo, porque se haya tratado anteriormente, puede ser dejada de lado. Yo creo que los planteos que ha revisado son muy serios, en algún momento dijo, faltó una atenta lectura,、eh, y eso causó, me parece, no sé si se lo tomó muy pasaprida, pero eso fue muy importante, teniendo de no haberse,、eh, es como que se está tratando el e e x p d i e n t e con alguna ligereza. Y también habló de un exceso en los requerimientos más allá de la denuncia. O sea, se están investigando toda una gestión y no una denuncia concreta como、eh, lo que correspondería a ser. Además,、eh, la, los apellidos que aparecen son gente del poder. Y yo me acordaba que hace poco nosotros decíamos con los niños no, acá estamos diciendo con el poder no. Con el poder no, y p o r por los hechos. Que se le imputan a f a b i o y Goldi es su participación, su mal eh, proceder, eh, o su mala gestión este, judicial en causas que tienen que ver con poderosos. Sí, exacto.、Eh, eh, eh, Todo parte de la causa del incendio que está, está tramitándose, que tal vez hasta ahora algunos resultados no son como los r e c i b i d o s pero bueno, no, no, me voy a, no me voy a ingresar en ese tema. Pero están tratando la actuación de un juez jugándolo en una causa que está en estatal de instrucción, no se, puede, no se tiene certeza de nada, y ya se está diciendo que hizo accionar, fue erróneo,、uh -huh. ¿no es cierto? Cuando、uh -huh. todavía no se sabe、uh -huh. si fue así, porque se está investigando. Y después,、eh, esa era la acusación, y se ingresaron un montón de expedientes más que nada tenían que ver con esa acusación. Yo creo que la relación a mi. Al derecho de defensa, al debido proceso, como decíamos nosotros, a cumplir con las normas de, que tienen que respetarse en un proceso de esta naturaleza. Yo creo que eso es claro,、eh, pero bueno, hay una decisión política, ya se sabe. Los consejeros vienen a votar、eh, por la destitución de Gold, i g a si lo van a hacer. Seguramente lograr á la mayoría en los votos, puede haber algún voto disidente, podría ser, pero bueno, la mayoría por la destitución está. Y, y digamos que este juicio. Se debe cumplir, lo que sirve es t e que e r un punto técnico, como lo está haciendo m o n t a n e r demostrando todas las falencias y las violaciones este, al debido proceso que está ocurriendo en contra, en perjuicio del juez i g o a l d i Bueno, como nos damos cuenta escuchándolo a Bustamante, junto con、eh, la valoración positiva de los cuestionamientos técnicos que está haciendo la defensa del juez i g o l d i Bustamante nos adelanta una mirada política sobre lo que realmente, bueno, Ha venido pasando y casi con seguridad pase cuando、eh, pueda efectivamente sesionar este Consejo de la Magistratura. Entre esas cuestiones técnicas, bueno, él fue claro en esto a partir de un hecho, ¿eh? la investigación del incendio aquí, e l sumariante fue sumando una serie de otras、eh, causas. Y otros hechos en los que fue como apuntando este, algunos errores o procedimientos que considera que deben ser este, juzgados, ¿no?、Eh, falta... bien, lo que pasa es que en todo procedimiento tenés dos miradas. Entonces, si la miro de un lado está bien, y si la miro de o t lado e t á b e si la m o de otro l d o e s t o es, es muy discutible. El tema es、eh, si, se fue, si se realizó el tema de mala fe. Esa claro, es otra cuestión.、Claro. Yo puedo opinar. Yo, yo, Como camarista, te lo p u e algunas cuestiones igual y porque tenía una mirada diferente, no porque él actuara, digamos, eh, maliciosamente. ¿eh? pensaba de una forma, nosotros pensábamos de otra y teníamos que r e s o l v e r n o s o m o s Pero eso es otra cuestión. Claro. O sea, no claro, es para un formal desempeño, claro, para nada. Claro. Y cuestiones también、eh, técnicas, cuestiones como el exceso de tiempo que se tomaron para llegar a juicio. Por eso usted decía que esto es e orden público. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, se han violado. Acá hay un interés,、eh, tendría que haber. Un interés、eh, general. Lo que ocurre es que esta demora de tiempo no es, no se e n t i e sino a medida que corre el tiempo se va diluyendo el interés, la gente se va olvidando y hoy、eh, ya no es tan importante el tema de hoy. Bueno, no te,、si、nos, nos están escuchando con atención. Sí, estamos escuchando ciertamente <risa> todo. Okay. Bueno,、eh, esto es parte de lo que está pasando. Entonces, en este momento, ante estos pedidos, los、eh, n u e m o、bueno, s pedidos d a recusación que hizo la defensa, un cuarto intermedio, que será seguramente extenso. Ya cuando les cuento a lo s que nos están escuchando, para que vayamos aprendiendo, además, cómo, siempre cómo suceden estas cosas.、Uh -huh. eh, el defensor hace la recusación、eh, y pide la nulidad por varias causas, varias de las que mencionó recién Jorge. El tribunal entonces le da la palabra a la procuradora,、eh, que rápidamente, mucho más rápido que a l d e s s a n d r me pareció a mí, ¿no? ¿Qué es ¿La eso? La, le doy de nuevo el, el, el teléfono a、no, ahora. e creo que, que Silvia ha hecho una, una, bueno, algo formal, Yo, me parece una muy convencida, y ella sabe que el paso del tiempo no puede consolidar. c o n l a cuestión ilegal. Los fundamentos del doctor Montanari que ellos fueron técnicos, no, no hubo ninguna lesión política, no hubo nada para la tribuna.、Eh, los, los fundamentos、eh, son muy sólidos.、Eh, se lo denunció por una causa y se investigó toda la vida,、eh, toda la vida judicial de Igordi. Y además, eh, digamos, eh, se usaba una vara que no se usaron en, en, en otras circunstancias. O sea,、si、Recordemos. También,、eh, mira, te traigo el caso del, del juez a r z ó n、eh, de, de España. El ¿Sí? juez Axón sabemos lo que, que, que es, lo que lo ha sido, lo que es. Y para destituirlo se buscó un procedimiento donde tal vez pueda ser cierto que haya excedido、eh, el juramento judicial, el código de procedimiento, pero era una causa y no era de un perjuicio irreparable. Con ese solo argumento se lo instituyó porque había que instituirlo. Entonces, yo creo que acá pasa algo parecido. Bueno, acá está n t o d o s u s t e d e s planteado con la preocupación, ¿eh? la preocupación por la justicia que queremos y la justicia que tenemos.、Eh, y bueno, y aquí nosotros andamos en este a n d a r i v e ¿eh? l queriendo aprender, escuchar y, y tomando posición también. Queremos、Hola. realmente una justicia más compleja. ¿Sí? Me quedé pensando en ese p l a n t e o de recusación de los integrantes, que, ¿en qué quedó? Eh, no, el, el primero, se, por supuesto que el Consejo de la Magistratura no hizo lugar、ah, está a la legislación,、no、entonces se ingresó a la sala Perfect, y el defensor、está. planteó estas nuevas nulidades. Está bien, listo. listo.、Eh, entonces sí. la, la procuradora rápidamente dijo que no, que no había que hacer lugar a, a, a, a los pedidos de n u l i d a d que había hecho la defensa.、Uh -huh. eh, está está que, Ahí sigue el problema. ¿Eh? Ahora sí me quedo más prolijo porque justo me había quedado ahí en eso, pero ahora sí me va, voy entendiendo ya, no, mucho mejor. Sí, d、sí, i s、sí, c u l p a que no es、no, parte del, del desarrollo cronológico. Y bueno, así que ahora estamos esperando que lleguen, como son varias las nulidades que planteó, estimamos que hoy va a demorar un poquito más. Y según eso, bueno, comenzará el, el juicio, se hará una presentación de los, de los hechos que se le impulsan, supongo, ¿no? Ajá. Y no sé cómo, si hay algún otro tipo de planteo en e s o ¿no? claro, ah, claro, claro, claro, porque también sí puede haber algún otro planteo de cualquiera de las partes. Y si no, comenzar á el juicio. Nos habían anunciado que Igualdi tenía previsto una presentación que podía tomarle una hora y media. Así que, bueno, aquí estaremos. Está bien, dale. Muchísimas gracias, Mira, Olga. ¿Sí? Les contamos, Walter, que estamos adentro de este edificio que está vallado. Digo, por las cosas, por las dudas, ¿no? Nosotros estamos adentro también. ¿Está vallado ahí el Poder Judicial? Está vallado el Poder Judicial. Está vallado el Poder Judicial i n m e d i a t e Sí, el Poder Judicial y. ¿Por temor、pues、a qué? Está. Está, Está. está bueno. Eh, saque s u s conclusiones,、eh, compañero. Esta mañana hay muchas cosas que están pasando en o e s a s í n pero digo, ¿qué, qué, qué datos、Creo、tienen que... para.? Porque no me recordaba yo, vallado del Poder Judicial, ¿hace cuánto? No me recordaba, en serio. Siempre ponen cordones pues, policiales, ¿no? Cuando yo entré, cuando yo entré, estaban poniendo el cordón en, en la puerta, puerta, puerta misma del, del, del edificio del Poder Judicial. Vos también, Jorge, cuando vos entraste, estabas. Sí, Yo puse una foto en la página del Facebook de la radio、uh -huh. este, hace un ratito, así que ahora no, no, no volví a bajar. Pero no nos olvidemos que la mañana de hoy es también una mañana muy importante porque hay otro tema que nos importa y mucho. Y q u i z á antes de d e s pedirme medio minuto más, me d a para pedirle opinión a Jorge Bustamante sobre、sí. la situación de la detención de Aldo Capretti. Sí, cómo no, dale. Sí, sí, sí, ¿Qué、bien. opinas de esta detención de Capretti? No,、eh, no voy a opinar sobre el fondo, el tema, si、sí, la cometida no es, podría h a ser t a s un presunto de delito. Voy a hablar desde el punto de vista solamente procesal. Creo que ha sido una medida política, creo que es una medida torpe. Creo que es torpe porque es un delito escarcelable,、eh, no era necesaria la detención inmediata, no había que detener. O s sea, e algo Por la, justamente por el pacto de San José de Flores, por la doctrina de la Corte Suprema, d e o c t r i n judicial del Superior Tribunal, es un delito que él puede,、eh, mientras es investigado, esperar en libertad, o sea que en algún momento va a recuperar la libertad, pero además tiene torpeza porque esto, digamos,、eh, uno cuando está en estas funciones lo que tiene que hacer, tiene que mirar también el, lo que ocurre en ¿no? la sociedad. Entonces, que, después de ese acto, no te lo voy a. No te voy a decir lo que pienso sobre e s Lo que hay que hacer es un poco、eh, bajar los desiguales, tratar de calmar para la paz de la sociedad. Y una c o de e s t a n a t u r a l e z a lo que i m p l i c a un poco más. Y además, lo que se está logrando、eh, políticamente es. Que del resto del país se muestran solidarios, o sea, es que tiene un、eh, resultado negativo. Los c h i n e s t objetivamente, o ¿eh? sin ninguna c a m i ó n es objetivo. Me parece que fue muy chorte el fiscal en l t o de esta manera. Y lo que habría que、eh, haber hecho es, más o allá sea, que si ha cometido un delito, s、si、e habría cometido un delito y que investigarlo, o es sea, tratar de calmar un poco para que la ciudadanía esté tranquila. Me p a r a que se ha g a d o Bueno, muchas gracias, Jorge. No, por bueno, ahí está entonces la opinión también sobre este otro tema que, claro, que nos, ocu que nos ocupa,、eh, que nos preocupa y que somos de quienes pensamos que, claramente, la detención, esto lo digo a título personal, lo sostenemos muchos, muchas y muchas, es injustificada y arbitraria. Y ahora le podemos sumar a este otro argumento más, ¿no? Política. Dicho está, muchas gracias, Olga. Volvemos en un ratito. Abrazo grande. Dale, un abrazo. Chao, chao. Tres minutos pasaron de las once de la mañana, es un buen momento para ir a ver qué pasa con América Latina. A leer en el aire, vamos.